Cuentos de hadas españoles. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Érase una vez el ático de una casa verde En la que vivía la familia Nibel No una familia de humanos Sino una familia de ratones Los Nibel eran una familia muy orgullosa Y no eran unos ratones comunes Todos tenían grandes ideas para mejorar su vida. ¿Y si construimos nuestra propia cocina? ¿Y, y, ¿Y vamos a comprar nuestra propia comida al supermercado? ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Eso será muy divertido! Tengo una idea mejor. ¿Y si abrimos nuestro propio supermercado? Conseguiremos grandes beneficios... ...y compraremos esta casa. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Eso será muy divertido! Pero todas esas ideas eran solo palabras. ¡Atención todo el mundo! La dueña y su esposo... ...han invitado a unos huéspedes a comer hoy. Y todos sabemos qué significa eso. Tendremos nuestro propio... ¡Festín! ¡Un festín! Pensé que iba a decir una fiesta. ¡Un festín es mucho mejor! ¡Ya estoy saboreando la comida! ¡Genial! ¡Así me quedaré tu ración! ¡Sí, sí! Todos estamos muy contentos. Pero debemos hacerlo bien. Después de todo, estos humanos son seres poderosos que pueden atraparnos en un periquete. Claro que sí, es una broma Los humanos nunca pueden atraparnos Pero tenemos que ser cautelosos Ahora Tom y yo nos esconderemos detrás de la nevera En cuanto anochezca, os haremos una señal para que salgáis Marlene se fue con Tom a esconderse detrás de la nevera de camino le contó las ideas que se le habían ocurrido a Jerry Nibble. ¿Sabes Tom? Jerry ha vuelto a hablar de declararle la guerra a los humanos Todo este planeta podría ser nuestro ¡Guau! Wow. ¡Menudo es Jerry! ¡Es tan fuerte! ¿Te ha explicado cómo? Uh, bueno, no, nunca llegamos a esa parte Estoy seguro de que se le ocurrirá algo ¡Oh, seguro que sí! ¡Los niveles somos tan inteligentes! Cuando anocheció, en la gran casa verde, Marlin y Tom les hicieron la señal a los otros ratones. Y allí había todo tipo de comida encima de la gran mesa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Todos los ratones disfrutaron del festín. ¡No voy a volver a comer en mi vida! Oh. El miembro más sabio de la familia Nibel era Papá Ratón. Cuando todos los ratones estaban tumbados con los estómagos llenos, Marlin fue a la esquina del ático a ver a Papá Ratón. ¡Hola, papá! ¿Por qué no has venido hoy a la fiesta? ¡Ay! Yo ya soy muy viejo para fiestas, hijo mío. Tengo que controlar lo que como. Comí lo que me trajo Sammy de ahí abajo. ¿Pero por qué estás despierto? Estoy muy entusiasmado y no puedo dormir. Hoy hemos ganado nuestra batalla de la comida contra los hombres. Así que he estado pensando en la idea de Jerry de declararles la guerra a los humanos. ¿Declararles la guerra a los humanos? ¿Has perdido la cabeza? ¡No! ¡Es una gran idea! ¡Es una idea inútil! ¡Ay! ¿Por qué eres siempre tan desod, desad, ¿Desalentador? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa palabra! ¡Desalentador! ¡Ay! ¡Hijo mío! Solo digo que esa idea, por muy buena que sea, es inútil si nadie la lleva a cabo... Tener grandes ideas no significa ser inteligente ni valiente Pero nuestra familia es inteligente, ya lo verás papá Les declararemos la guerra a los humanos y ganaremos Marlin estaba muy confuso No entendía que si se le ocurría una gran idea, nadie le llamara inteligente Al día siguiente, cuando la mujer entró en la cocina, se sorprendió ¡Oh, cariño! ¿Vienes aquí un momento, por favor? ¿Qué ocurre? ¿Te comiste ayer todas las sobras de comida? ¿Qué? ¡No! ¿Qué va? Me cepillé los dientes y me fui a la cama No, no me mientas Recuerdo que la mesa ayer estaba llena de comida Y de repente por la mañana ya no hay nada ¿Sabes que estás a dieta? ¡Se acabó! Hoy solo comerás fruta, nada más Pero, pero, no he sido yo ¡Deja de mentir! Que no estoy mintiendo, ni he mirado la comida Los humanos no tenían ni idea de los ratones del ático Siempre que dejaban comida se la comían los ratones Y la mujer le echaba la culpa a su marido Pero un día... Cuando Marlin y Tom estaban mordisqueando un trozo de pan, Marlin oyó algo extraño. ¡Oye! ¿Has oído eso? ¡Oh! ¿Qué? ¡Debe de ser Snuggles, el gato del vecino! Buah, ¡Vaya nombre, Snuggles! ¡Nadie quiere acariciar a ese gato! ¿Y cómo los humanos pueden encontrar bonitos a los gatos? ¡Los gatos son unos monstruos! ¡Monstruos! ¡Escucha atentamente! ¡Ese no es Snuggles! ¡Es otro! ¡Y se está acercando! Marlin y Tom corrieron a ver qué pasaba ¡No, no, no, no! no. ¡Esto no puede ser! ¡Tienen un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo respirar! ¡No, no puedo respirar! ¡Tom! ¡Me estoy muriendo! ¡Tranquilo, tranquilo! Recuerda nuestras clases de meditación. Siente la emoción. Observa la palma de tu mano. ¿Ahora qué? ¿Cómo te sientes? Así, oh, oh, sí. Vale, funcionará, funcionará. Observa la palma de tu mano porque en cuanto el gato nos huela, ¡nos quedaremos sin mano! ¡Esto es un desastre! ¿Quién les ha dado la estúpida idea de traer un gato a casa? Esas enormes peludas y bigotudas criaturas tienen... Tienen bigotes. Son muy raros. Y tienen hebras de pelo también junto a la boca. Uh, Marlin, uh, nosotros también las tenemos. ¿En qué equipo estás tú, eh? Necesitamos convocar una reunión urgente podido hacernos esto. Llegamos nosotros primero. Esta es nuestra casa. A ver, no estaremos exagerando. No todos los gatos comen ratones. A lo mejor este gato es vegetariano. A lo mejor come hierba. ¡Qué estupidez! Yo digo que vivamos como hemos vivido siempre, sin ningún miedo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Vale. Muy bien, es nuestra casa. Nosotros llegamos primero. Echemos a esa bola de pelo. Y tomaron esa decisión. Los ratones seguirían viviendo como antes. Se enfrentarían al poderoso animal. Los ratones empezaron a andar por la casa un poco asustados, pero valientes. Y las cosas no salieron como habían planeado. Se rompía la familia Lentamente los ratones de la familia Nibel empezaron a abandonar la gran casa verde Por favor, no, somos una familia, podemos superar esto oh, Vamos Marlene, afróntalo, es un gato y nosotros somos ratones Nunca nos dejará vivir en paz aquí Estuvimos muy bien en el ático mientras duró No olvidaremos esos días La familia se reducía Cada día que pasaba, los niveles le tenían más miedo al gato Empezaron a abandonar el ático uno a uno Stuart el bailarín, Jenny la inteligente Chomp, el rumiador, todos se habían ido La persecución continuaba Por mucho cuidado que tuvieran los ratones, el gato siempre los encontraba Día tras día, cada vez era más peligroso conseguir comida ¡Se acabó! ¡Tenemos que hacer algo con ese gato y ya! ¡Necesito ideas! ¡Vamos! ¡La familia Nivel es famosa porque se le ocurren grandes ideas! ¿Verdad? ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Yo, yo, yo tengo una idea! ¿Por qué no vamos a quejarnos del gato a los humanos? Podemos ir a decirles que se come toda su comida. ¿Qué? ¡Esa es una buena idea! Pero el problema es que los humanos no han sido educados para entender lo que les tenemos que decir. ¡Sí, claro! ¡Ese es el problema! ¡Vamos, estrujaos esos pequeños cerebros nivel! Lo tengo Si lo pensamos bien El verdadero problema es que no vemos cuando viene el gato ¿Verdad? Porque cuando estamos en nuestras actividades ratoniles de roer De repente esa cosa salta inesperadamente Oh, sí, tiene razón ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Me ocurrió el día que estaba leyendo esa receta en la encimera ¿A quién quieres engañar? Todos sabemos que no sabes leer Estabas mirando a una ratoncita del jardín Tranquilos, tranquilos A ver, Sammy ¿Qué quieres decir? Vale ¿Y si hacemos algo que nos permita saber dónde está el gato siempre? Si está en la habitación con la humana Podemos deslizarnos a la cocina ¡Wow! Oh, tiene sentido Pero ¿cómo lo sabremos? Ah... Uh... ¡Pongámosle un cascabel al gato! ¿Qué? Oh, okay. ¿Cómo? Pero, pero... ¿Vender el gato? No, quiero ser aguafiestas, pero... ¿A quién podemos venderle el gato? Porque, ¿quién nos lo comprará? No, no, no, vender no, cascabel Pongámosle un cascabel en el cuello Así sonará cada vez que se mueva Y cuando oigamos el cascabel, sabremos que está cerca. <risa> no olerá, pero ya no estaremos allí. Estoy deseando verle la cara. <risa> <risa> ¡Excelente! A eso llamo yo idea arrolladora. ¡Te mereces el trozo de tarta más grande! ¡El más grande! ¡Bien! ¡Tienemos! ¡Sí! ¡En fin podremos vivir en esta casa sin miedo! ¡Es una idea magnífica! ¡Sí! ¡Los que se han ido van a sentirlo un montón! ¡Nosotros no saldremos corriendo! ¡Esta es nuestra casa! ¡Ah! Oh, ¡Estoy tan orgullosa de vosotros! ¿Sabes qué? ¡Tu idea debería ser distinguida, Sammy! ¡Declaro este día en la historia de la familia Nivel como el Día del Cascabel al Gato! <risa> Puedo hacer una pregunta tonta. Soy un viejo ratón que intenta ponerse al día con las nuevas generaciones. A ver, disculpad mi discurso profundo, pero ¿estáis seguros de esa idea? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Crees que no deberíamos animarnos sin haberla pensado primero? ¡Vamos, papá! No somos los típicos que lo llevamos a cabo sin haberlo pensado antes Sí, nosotros no hacemos eso No lo llevamos a cabo sin haberlo pensado, eso creo Muy bien, tengo una pregunta ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Sí, claro Alguien tiene que acercarse y poner el cascabel en el cuello del gato. ¡No! ¿Quién lo hará? Hubo un silencio sepulcral. Los ratones se miraban esperando un voluntario. Pero no hubo voluntarios. Bueno, puede hacerlo, Jerry, porque no habías pensado declararles la guerra a los humanos. <ríe> Oye, ¿podrías, ¿podrías empezar con el gato? ¿Qué? Eh, no, bueno, bueno, sí, podría, pero quiero vivir para dirigir el ejército cuando declaren la guerra, ¿vale? Oye, ¿habéis visto los dientes del gato? Eh, tú, tú, tú eres un líder, ¿por qué no lo haces tú? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Qué haríais vosotros si me pasara algo a mí, eh? No puedo haceros eso, tiene que hacerlo otro, vamos, venga, y le pone el cascabel al gato? Nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida Ni Jerry, ni el mismísimo Marlin Después de todo, una cosa es decirlo Y otra cosa es hacerlo Y nadie de la familia Nibel Era lo suficientemente valiente Para ponerle un cascabel a un gato Todos cogieron sus cosas y abandonaron el ático Y así, la gran casa verde se quedó sin ratones Una idea, por muy buena que sea, es inútil si nadie la lleva a cabo.